El círculo secreto. Lost, ground, El espacio se militariza. Y las naves de la NASA van a ser la herramienta. El ejército secreto de la NASA es el tema que vamos a tratar esta noche en el círculo secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? El mundo entero buscando lo que busca y en Estados Unidos hay algunos que están buscando cómo convertir a las naves espaciales en algo así como en misiles, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que mientras tenemos la atención fijada como es normal a raíz del suelo y que todos los titulares de, de, de prensa, y medios de comunicación de todo el mundo los están copando, están siendo monopolizados por el tema de la pandemia y del coronavirus, como uh -huh. bueno, no podría ser de otra manera, lo cierto es que en el cielo están ocurriendo muchas cosas. Lo cierto es que eh, la administración de Trump está moviendo muchas fichas de una manera muy discreta, sin llamar demasiado la atención y poco a poco bueno, se pues está quedando con las manos muy libres para poder operar eh, en el cielo y lo que tú señalabas, eh, militarizarlo y también iniciar una sutil eh, escalada militar que va a tener yo creo como escenario precisamente eso, ¿no? La, la estratosfera Ronald Reagan habló en su momento años 80 de la guerra de las galaxias tenía mucho que ver con la NASA, tenía mucho que ver con las naves espaciales pero era una broma comparado con esto Pues mira, justo eh, lo, lo has dicho tú. Eh, yo recuerdo que incluso las palabras de un consejero de seguridad de la época, que ya cuando pasó todo, dijo que, que esa famosa guerra de las galaxias promovida por Ronald Reagan, que era la, la iniciativa de defensa estratégica, eh, era realmente uno de los mejores engaños que había hecho Estados Unidos y de los más, entre comillas, baratos. Porque se presentó en torno a los años 80 y la finalidad, de luego se vio con el tiempo, de todo ese escudo, porque realmente la idea era montar una especie de línea maginó de escudo en el cielo, porque consideraban que Estados Unidos, la reflexión que hacía el Pentágono, era que se sentía muy amenazado por los misiles soviéticos. De una, de una Unión Soviética que entonces ya en los años 80 pues estaba bastante crepuscular. Pero ellos lo que temían era que creían que los, que la Unión Soviética tenía capacidad para lanzar misiles que directamente fueran a los silos de, de las armas nucleares de Estados Unidos y que directamente eh, fuera capaz de, de explotarlos sin ni siquiera que hubieran. Eh, se hubieran salido ¿no? a la luz, que hubieran sido lanzados. Entonces, frente a eso... Ronald Reagan propuso además con mucha pomposidad y en un, en un discurso muy conocido, pues lo que sugirió es montar toda esa iniciativa de defensa estratégica, todo ese escudo de, de guerra de las galaxias en el aire, para que como si fueran, y ahí están todavía las recreaciones eh, y fue un poco de animadas, ¿no? Infográficas que se mantienen de la época, pues con rayos, con satélites que lanzaban rayos láser y que eran capaces de, de acabar con, las, con los misiles lanzados por la Unión Soviética. Eso, claro, sup suponía un coste, un desembolso económico brutal para Estados Unidos, pero bueno, Ronald Reagan estaba dispuesto en principio a financiar a la industria militar, pero sobre todo lo que estaba pensado y es la, parece que ese era un poco el objetivo oculto de esta guerra de las galaxias era estresar la economía de la Unión Soviética, es decir, Se pensaba que realmente ante ese anuncio, ante esa iniciativa de crear la Guerra de las Galaxias en Estados Unidos, pues eh, como había ocurrido durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética iba a responder en la misma medida. Iba a invertir buena parte de su economía, a también dar una especie de réplica y crear su propio escudo en los cielos. Y que eso iba a terminar por arruinar... ...a la Unión Soviética y bueno, y acabar con todo lo que era el telón de acero. Es cierto que, que en muy poco tiempo eso ocurrió y además coincidió con un fenómeno... ...que algunos asocian las dos cosas, un, un fenómeno que se llamó eh, Farwell, ¿no? Que es un espía, eh, bueno, realmente fue un, un alto funcionario militar de la Unión Soviética... ...que reveló toda la lista de los agentes secretos que estaban en, en Estados Unidos y en Occidente en general haciendo espionaje industrial, que es justo un poco lo que habéis estado comentando antes no, con Fernando. Eh, entonces eh, estabais hablando de China, en este caso sería el, eh, Rusia, y lo que hacían era que esa información fue pasada primero a la embajada francesa y la embajada francesa se la envió a la CIA, de tal manera que en muy poco tiempo pudo quitar todo ese, toda esa red de espionaje industrial que tenían en Occidente la Unión Soviética y luego que se demostró que, claro, era financiada, Pues prácticamente con unas cifras elevadísimas, así que prácticamente de la noche a la mañana la Unión Soviética sí que se quedó sin conocimiento tecnológico, sin conocimiento te científico de los grandes avances que se estaban llevando a cabo en Occidente, y justo después de que ocurre esa ceguera... Eh, de pronto se anuncia la guerra de las galaxias ¿no? entonces claro, esto como decimos era un poco intentar dar el golpe de gracia a la economía eh, soviética eh, llevándola al límite ¿no? pero bueno, como decimos esto que fue eh, una especie de señuelo más o menos, aunque salieron beneficiadas también algunas eh, industrias militares norteamericanas que sí que recibieron dinero de federal para poder hacer eh, algunas de sus investigaciones eh, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora que empezó como una especie de broma de Donald Trump, porque como un día te dice que bebas lejía y otro día te monta una una fuerza espacial, pero luego vamos viendo poco a poco lo que está haciendo y realmente te das cuenta de que esto eh, está hecho con más cabeza de lo que parece, que pues realmente no está se están dando pasos metido, ¿eh? y es muy, es muy bueno. influyente. Y además el presupuesto es milloneti Sí, sí, sí, no, es que además ha tenido que ofrecer, esto, esto realmente comienza, eh, para que os hagáis una idea, él en el año 2018 hace unas declaraciones en televisión diciendo que quiere montar una fuerza eh, espacial. Y claro, pues bueno, parece como decimos, bueno, otro, otra ocurrencia de, de Trump, pero lo cierto es que esto lo hace la televisión nacional porque se le había echado por tierra, nunca mejor dicho, una propuesta que se había llevado al Congreso de crear un comando espacial. Eh, durante las deliberaciones, durante las negociaciones que se hacen para montar este comando espacial, ya empieza a surgir la idea de que este Comando Espacial no sea dependiente de la Fuerza Aérea, sino que sea un ejército independiente. Es decir, en Estados Unidos existen, igual que nosotros tenemos, eh, tres ejércitos lo que tenemos, ¿no? Pues el de tierra, mar y aire, sí. no sé si habrá alguno más, pero bueno, en principio esos. Estados Unidos llega, tiene cinco ejércitos, incluyen los marinos, los marines, eh, los guardacostas, por supuesto la Fuerza Aérea, la Armada y tal, ¿no? Entonces, él quería crear un sexto ejército, que era algo que no ocurría en los últimos 70 años, y darle, por lo tanto, una autoridad... Eh, ...autónoma... ...y un presupuesto autónomo... ...un contingente humano autónomo... ...claro, en eh, la Fuerza Aérea esto lo ven mal, porque claro, supone retirarle eh, presupuesto, y retirarle competencias, y entonces hubo una discusión un poco entre bambalinas para simplemente crear ese comando espacial, y efectivamente, el año pasado se crea el comando espacial pero Trump, como vio un poco cómo se habían él se mueve muy bien en el tema de las negociaciones, como sabéis se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja y lo que hizo fue anunciarlo en televisión, él da estos golpes mediáticos lo anuncia en televisión y ordena al Pentágono que se ponga en marcha para crear ese nuevo ejército, y el ejército finalmente se, se firma él rubrica ya la orden ejecutiva para que se lleve a cabo, el 26 de diciembre del, del año pasado, y desde entonces tenemos una fuerza aérea, o sea, perdón una fuerza espacial, que en 18 meses se tiene que implementar Y esta semana ya se le ha dotado de la bandera, ya tiene su escudo completo, eh, tiene su, sus uniformes. Eh, ahora se supone que también, he leído por ahí, que pues que tiene que tener sus signos, sus canciones. Ha habido cierto choteo, por ejemplo, con el tema del escudo, porque recuerda mucho al de Star Trek. Entonces, claro, utiliza una La Delta... Pero lo cierto es que el ala delta también es una, una, un símbolo que también lo ha estado utilizando la agencia espacial, eh, la NASA. Entonces parece que incluso Star Trek se pudo haber inspirado en determinados eh, símbolos y en determinados iconos del, de bueno, también de, de. la NASA. Entonces parece como que ahí hay una interacción entre ¿no? unos vasos comunicantes a la hora de crear. Pero claro, ya tiene su flota estelar, o sea, Trump acaba de fundar su flota estelar más o menos y como digo, bueno, pues y con lo que tú decías, Silvia, también con un presupuesto que es multimillonario, no se están hablando de ocho mil millones Que, que va a tener y un contingente de, de, de personas, de entre civiles y militares, que rondaría la, los dieci, eh, unos 16.000 efectivos. ¿no? Ahora todavía todo esto se está concretando, pero estamos moviéndonos en esas cifras. ¿A quién ha puesto al eh, como jefe de todo este operativo de la Fuerza Espacial y que se sabe de él? Pues él es eh, el que estaba al frente es un, un general que, que ya estaba trabajando para la Fuerza Aérea y que estaba al frente del comando espacial este que que comentábamos, ¿no? Entonces es una, un, un alto funcionario, ¿no? un alto mando que tiene una larga trayectoria ya en este tipo de, de misiones porque, a ver. Se crea un ejército nuevo, pero evidentemente ya había un montón de funciones que se estaba que las estaba haciendo el Pentágono, ¿no? eh, lo que la mayoría de ellas estaban en manos de la Fuerza Aérea, que ha sido la que ha salido, ha quedado más dañada con la fundación de este de este ejército y, y claro al frente de esas operaciones de ese comando especial estaba este general que es muy bueno pues es muy de la cuerda de, de donald trump y que ahora además pues acaba de, de subir un poco más en el escalafón puesto que se le ha dado el mando único de este nuevo ejército ¿no? entonces mmm, como digo son todo pasos que aunque de momento ahí está la digamos la parte burocrática pero luego están Las otras partes que decimos que demuestran que efectivamente se están haciendo cosas, que no es un mero postureo de cara a la opinión pública. Una de las cosas que se han hecho ya es poner en órbita un satélite con unas condiciones especiales. Sí, eh, justo como decimos aprovechando, mientras que todo esto del, de, del ejército que estamos diciendo pues ha tenido mucho eco mediático, las operaciones que ya se están asignando a este ejército bueno, digamos que están haciéndose con un determinado, con un perfil bajo ¿no? el 26 de marzo Este 26 de marzo, desde Cabo Cañaveral, se lanzó un cohete Atlas V, que es uno de los cohetes más poderosos que tiene ahora mismo la industria aeroespacial norteamericana, y puso en órbita un satélite de los que se denominan avanzados de alta frecuencia. Este satélite realmente ha sido presentado como la primera misión de la Fuerza Espacial creada por Donald Trump. Y viene a completar un anillo de, de defensa eh, satélite, de satélites que se está construyendo en el espacio desde hace 26 años. Con este ya se completa, se cierra el círculo. Y la verdad es que las prestaciones que tienen son eh, muy alucinantes, ¿no? por, lo, por lo que comentan los expertos. Porque son está pensado para hacer... Eh, claro, ahora la mayor parte de la guerra ya no se hace solamente a ras del suelo, sino que depende, y esto lo sabemos por las películas y las series, depende de todo el seguimiento, de todo el rastreo, de todo el apoyo que será desde los satélites. Por tanto, claro, si tú tienes satélites que tienen capacidad para defenderse de cualquier amenaza hostil, de cualquier interferencia, pues evidentemente estás en mejores condiciones para afrontar un combate que aquellos que no lo tengan. Y justamente lo que han pretendido con este anillo de satélites es eh, hacer algo así como lo que ocurre con Internet. En Internet cuando se cae un servidor, en principio no pasa nada porque hay otros servidores que son capaces de seguir dando prestaciones al resto de la red. Eh, eh, pues con esto pretende hacerse algo parecido, es decir, tener una red de satélites que dé servicio no solamente a Estados Unidos, sino que aquí también están involucrados eh, algunos eh, aliados, pero que, por ejemplo, están también eh, Reino Unido, está Canadá, está Holanda, está Australia, pero que permitan, como digo, que, que aunque reciban algún tipo de, de amenaza... Eh, puedan mantenerse todavía estables y puedan seguir estando operativos y prestando servicios tanto para misiones tácticas como para misiones estratégicas. ¿no? Como digo, es un proyecto de hace 26 años que se puso en marcha y que ahora eh, pues ha, ha recogido para rubricarlo, para ya culminarlo, la Fuerza Espacial de Trump. Una de las cosas que también se han puesto en marcha es un proyecto con un transbordador espacial, una especie de avión eh, diferente a un avión eh, entre avión y nave espacial, la X-37B. Sí, esto, bueno, fijaros, nos acordamos eh, de, de los famosos transbordadores espaciales, ¿no? que fue toda una línea, que pues estaban los Challenger, los Columbia, que pensábamos que realmente iba a revolucionar el espacio, que pensábamos que iba a cambiar la manera que se tenía de, de hacer misiones orbitales, y sin embargo, después de, del accidente del challenger pues bueno, toda esa línea de investigación se paralizó pero al mismo tiempo que se desarrolló esa línea de transbordadores, se desarrollaron estos aviones, son aviones no tripulados, o sea que realmente son aviones autónomos, que aterrizan y, y vuelan eh, por sí mismos sin necesidad de que vaya nadie a bordo, y que por tanto son, eh, como digo, reutilizables. ¿no? Este tipo de, hay uno, que es en concreto este que estamos comentando, este X-37B, que periódicamente tenemos noticias de él, porque es uno de los enigmas más intrigantes que yo creo que están sobrevolando nuestras cabezas periódicamente, porque se sabe que, que despega, que se pasa muchísimo tiempo en el aire, eh, lleva acumulados en los diferentes vuelos en total como siete años y dos meses de horas de vuelo. ¿Y qué es lo que se hace en él? No se tiene ni idea. O sea, la, lo, se sabe que en sí mismo el avión es un experimento, porque es un prototipo de este tipo de, de naves que estamos comentando reutilizables, pero luego es que dentro... Eh, se hacen cosas, se hacen experimentos, se supone que también tiene capacidad para poner eh, en órbita satélites o pequeños satélites, pero como digo, eh, con exactitud, ¿qué es lo que hace? No se sabe. Hay algunos que incluso ha habido denuncias de algunos, de algunos gobiernos como que se sienten espiados por este por esta nave que incluso parece como que está supervisando eh, zonas calientes como Corea del Norte o Afganistán, que también parece que ha estado vigilando la estación orbital eh, china o los movimientos que hacen el espacio, hacen en el espacio los chinos. Pero también, ahora mismo, esta nave ha pasado de la fuerza aérea a la fuerza espacial. Ahora es eh, la fuerza espacial de Trump la que va a gestionar esta, estos vuelos y justamente también el 17 de mayo eh, pues ha despegado, ha vuelto con una nueva misión y ha puesto en el aire un nuevo eh, satélite que va a efectuar ocho experimentos, de los cuales tres se conocen, que es lo que van a hacer, tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de cómo afectan los rayos cósmicos a los alimentos, a determinados tejidos, a determinadas semillas, también con unas cuestiones de cómo se puede transformar la energía solar en energía de, de microondas, de, de radiofrecuencia, pero luego, eh, además, eh, más, más allá de estos experimentos, hay otros, ...que están absolutamente clasificados... ...que no se sabe mmm, a qué responden... ...sí que se sabe que están detrás la Fuerza Aérea, que son experimentos directamente diseñados por la Fuerza Aérea, pero, como digo, el contenido, lo que se espera de ellos, las características, se desconoce porque no se han hecho públicos. Una de las cosas que también se está investigando, bueno, que ya tienen, es una especie de supermisil, así se ha catalogado, y dicho de él, ¿no? Supermisil. Bueno, esto... Sí, mil, sí, bueno. Esto sido... casi más rápido que cualquier otro. Es, en esto sí que están la guerra unos países contra otros, esos misiles no, hay... hipersónicos, ¿no? Esto, esto es, eh, sí, porque esto ha sido justo esta semana también, estas semanas cuando, ha prese, cuando presentó la bandera a Donald Trump, que estuvo además ahí agitándola y tal, muy, muy satisfecho. Sí, es eh, que le encanta agitarra de banderas a la gente últimamente. Sí, sí. <risa> sí, sí. Pues, pues resulta que, que además de, de esto eh, hizo una serie de declaraciones y él anunció que efectivamente, lo que, lo que tú has dicho Bruno, ¿no? que, que a, estaban, estaban en condiciones ya de decir que tenían un misil que estaban trabajando en un misil que iba a ser 17 veces más rápido que cualquiera de los que tenían, que esto, por supuesto, lo hacían como todo esto que estamos comentando, no lo están haciendo, digamos, motu propio, sino que se están viendo un poco forzados porque sus adversarios, en concreto hablan siempre de China y de Rusia, pues ya empiezan a tener también su desarrollo espacial y están desarrollando una serie de tecnología armamentística que evidentemente eh, pone en una situación de vulnerabilidad los recursos que tiene en el espacio Estados Unidos y entonces en esa misma línea ha surgido este misil eh, Trump se quejaba de que ya los chinos y los rusos tienen una serie de misiles pues que son cinco o seis veces Eh, muy muy rápidos y ellos quieren desarrollar uno que sea 17 veces más rápido aún, ¿no? estos misiles que comentaba Silvia hipersónicos. Claro, cuando hizo el anuncio este, eh, este anuncio de este misil 17 veces más rápido que Trump calificó un poco informalmente como el super super misil, pues eh, salió el jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos que es de Dimitri Rogozin diciendo que, a ver, no podemos hacer nada contra este supermisil, nos rendimos pero... <risa> claro pero resulta que días después salió el pentágono y dijo y confirmó además no el secretario de, de prensa del departamento de defensa dijo que efectivamente que están desarrollando un programa eh, de armas avanzadas que consiste en una gama de misiles hipersónicos que como siempre Eh, se hace por motivos defensivos, no, aquí todo siempre es por legítima defensa, es, la, es una gama de misiles hipersónicos para contrarrestar a nuestros adversarios y por lo tanto se confirma que realmente están invirtiendo y están haciendo este, este tipo de desarrollo que, bueno, pues volvemos un poco al principio, que lo que pretende es militarizar los cielos Pero los rusos también presentaron o hicieron alarde de un misil sí los rusos tienen eh, claro los rusos tienen eh, misiles por eso digo que, que en principio la respuesta y es lo que está justificando Trump es que, es que nos no han misiles, quedado callados rusos, ¿no? ante esto sí pero pero fijaros o sea eh, lo que cuando se presentó por ejemplo el ejército de el ejército espacial la, las notas de prensa que acompañaban el, el asunto el, el anuncio comentaban por ejemplo que habían detectado que eh, la Unión bueno la Unión Soviética Rusia tenía por ejemplo una especie de chatarra espacial que pensaban desde Washington que era chatarra espacial, que al final se demostró que era un satélite. Un satélite que era capaz de, de interactuar con otros satélites que había en el espacio. ¿no? O sea, una especie como de eh, nave camuflada que estaba por ahí flotando y que de pronto se dieron cuenta que, que no, que eso no era chatarra espacial, que no era basura, sino que era algo que tenía cierta funda fun funcionalidad. Y luego también una cosa que, que saltó un poco las alarmas de Washington es que China en un momento dado pues como sabéis que periódicamente los eh, satélites pues caducan, ¿no? Y entonces lo habitual es pues que salgan de la órbita siempre que se pueda y que eh, entren en la atmósfera para que finalmente pues con la fricción y eso se disuelvan o al menos queden muy poquitos restos, pero queden destruidos. Bueno, pues China lanzó un misil contra un satélite meteorológico ya también, como decimos, caducado y eh, lo destruyó. Entonces, claro... Eh, Estados Unidos dijo, hombre, si ellos tienen misiles con esa capacidad de precisión para destruir satélites, eh, volvemos también un poco a lo que comentábamos antes, si pueden lanzar misiles contra nuestros satélites que los utilizamos en labores de apoyo para la guerra, nos dejarían ciegos. Por lo tanto, necesitamos crear una fuerza espacial que tenga capacidad para prevenir esos posibles ataques y a la vez también desarrollar misiles, desarrollar armas que tengan esa capacidad de dejar ciegos A nuestros adversarios en el caso de, de guerra, ¿no? Por lo tanto, eh, lo anunciaban también en, en estos diferentes movimientos que hemos dicho, diferentes eh, altos funcionarios de la administración de Trump eh, están diciendo claramente que el nuevo campo de batalla, el nuevo campo de guerra es el espacio y que evidentemente hay que, hay que obrar en consecuencia y por eso consideran que es muy importante crear esta Fuerza Espacial porque no creen que sea un territorio meramente auxiliar, como sería si fuera simplemente algo que se asigna a la Fuerza Aérea, sino que creen que tiene una importancia tan grande por sí misma que exige un ejército propio para poder atenderlo en, en condiciones. ¿No? Esto por la parte militar. Luego, por supuesto, hay una cuestión económica que también es muy importante. Seguramente, sabiendo esto, nos queda mejor o entendemos mejor el hecho de que Estados Unidos se haya salido de algunos tratados ¿no? seguramente bueno, esto es, es, esto claro, es eh, impresionante también claro, claro porque esto claro, ¿qué, ¿qué está haciendo Trump? pues gota a gota se está quedando, dejando las manos absolutamente libres para poder hacer un poco lo que quiera porque está rompiendo unilateralmente todo lo que han sido los grandes consensos de bilaterales sobre todo, entre, entre Rusia y Estados Unidos que se empezaron a construir pues ya con los tiempos de Gorbachev y sobre todo ya después de, del final de, de la Unión Soviética ¿no? Ahí había una serie de consensos había una serie de acuerdos bilaterales para intentar hacer precisamente una desescalada para intentar eh, hacer que hubiera un enfriamiento en todo lo que había sido el desarrollo armamentístico durante la Guerra Fría y bueno pues como digo en, en muy poquitos meses está cambiando todo el panorama diplomático de todas esas relaciones bilaterales y militares entre Rusia y Estados Unidos. En el verano de 2019, eh, Trump comunicó su retirada oficial del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que era, para que, que nos hagamos una idea, era un tratado que llevaba en vigor desde los tiempos justamente de Reagan y de Gorbachev, desde el año 87, que justamente en el contexto de esa Guerra de las Galaxias eh, también se comentó que este tratado se firmaba para, precisamente porque la Unión Soviética no podía llegar y entonces prefirió un desarme A, a tener que, que competir con esa guerra de las galaxias. ¿no? Pues fruto de ese contexto surgió este acuerdo que ahora ha abandonado Trump y como decimos, Trump lo abandona porque dice que ya lo empezó a incumplir eh, Putin. Y lo cierto es que Putin, una, eh, inmediatamente después de que Trump anunció que iba a abandonar unilateralmente este acuerdo, eh, Putin dijo que, bueno, que si eso lo hacía Washington, pues que ellos tendrían que obrar en consecuencia y que actuarían un poco también en proporción. Y tres semanas después el Pentágono ya empezó a ensayar con misiles, crucero, que no estaban autorizados por ese texto. O sea que efectivamente, no es que solamente digamos, dejara el tratado, sino que además ya empezó a aprovechar ese, esa vía libre para poder hacer desarrollos eh, militares eh, de, que antes estaban prohibidos. Y justamente hace unos días, esta misma semana, otro nuevo anuncio de Trump ha sido que abandonaba el Tratado de Cielos Abiertos. Este tratado, esto fue un logro diplomático absolutamente brutal... Porque lo que suponía este tratado, firmado por 30 países, es que se daba permiso a cualquier país firmante del tratado a que sobrevolara y fotografiara el territorio de cualquier otro país firmante del tratado para que lo inspeccionara, para ver si realmente estaba haciendo algún tipo de desarrollo militar que estaba prohibido dentro de lo que es la legalidad internacional. ¿no? O sea, era un sistema de, de observación, de vigilancia mutua, de plena confianza entre las diferentes potencias. Bueno, pues... Una vez más, Trump dice que lo que ha ocurrido es que este tratado ha sido pervertido por Rusia, que Rusia lleva utilizando esos vuelos, han realizado más de 1.500 vuelos de, de, observancia, de observación mutua, como decimos, ¿no?, en territorio, vamos a decir así, enemigo. Eh, pues se han, se han llevado a cabo estos más de 1.500 vuelos y Trump dice que, claro, que muchos de estos los ha utilizado Rusia para obtener información estratégica, para eh, acceder a conocimiento de cómo están determinadas bases eh, norteamericanas, ¿no? Por lo tanto, que estaba forzando y abusando de lo que era este Tratado de Cielos Abiertos. Y entonces Trump ha decidido irse. Así que, eh, como digo, cada vez se está quedando más con las manos libres para poder hacer un poco en los cielos lo que quiera. Es que y para tira... ir también a la luna, ¿no? Porque en la luna también pinta todo esto. Sí, es que aquí eh, esto a mí me recuerda el famoso eslogan este que salió en la campaña de, de Bush y de Clinton, si no recuerdo mal, ¿no? de, de es la economía, estúpidos, ¿no? porque Todo esto, ¿por qué lo está creando eh, Trump? Bueno, evidentemente porque puede sentirse más o menos amenazado militarmente, aunque quizás todavía no están soplando unos vientos de guerra como en otras épocas y podemos estar relativamente tranquilos, pero hay una cuestión que sí que está ocurriendo, que es que el espacio ya es una nueva economía. Eh, se habla de un área a explotar, que es lo que se denomina economía cislunar, que sería todo el espacio que hay entre nuestra atmósfera y la luna, incluida la luna, Y justamente también en esto, además lo dimos como noticia en la tertulia, justamente también durante estas semanas de, de la pandemia, Trump dio una orden ejecutiva, firmó una orden ejecutiva, en la cual permitía que se explotaran económicamente, no solamente la Luna, sino cualquier otro cuerpo celeste, pues eh, asteroides, eh, etcétera, que se exploten económicamente. Los titulares en, eh, con los que saltó un poco la noticia a los medios de comunicación era algo así como que Trump había privatizado la Luna. Evidentemente no la puede privatizar porque la Luna no es de nadie. Pero sí que está permitiendo que se haga un uso privado, que se, que se haga una explotación. de. del. De, de, ellos tienen pensado hacer una, una base... Eh, lunar que además explote, extraiga minerales de alrededor. ¿no? Y luego también eh, lo que decimos que, que evidentemente eh, él lo que dice es que no está haciendo nada ilegal porque no tiene firmado un tratado que hay precisamente de la Luna y los cuerpos celestes él no está ahí, que, que impide que se haga cualquier tipo de uso particular de la Luna si no están de acuerdo el resto de países firmantes y como él nunca firmó pues Estados Unidos nunca firmó ese tratado en principio no le afecta, el que sí que le afecta es otro tratado que hay para no hacer eh, uso de armas, de armas nucleares en la Luna. Y como él dice que no va, en principio, no va a hacer ningún tipo de uso de armas nucleares en la Luna, sino que su intención es explotarla económicamente, pues que en principio está dentro de la legalidad. Pero claro, ha levantado ya también las reacciones de China y de Rusia diciendo que esto nos puede llevar a una determinada escalada cuyo horizonte no se sabe cuál va a ser. ¿no? Nos podemos meter en una espiral muy peligrosa que nos puede conducir al desastre. Claro, el domingo pasado comentábamos que los chinos están haciendo ya su estación espacial, que nada, pues creo que era en 2022, quieren coger y, y tenerla ya terminada, pues él estará tomando posiciones. Y antes te quería yo hacer mención, cuando has dicho que se ha salido del Tratado de Cielos Abiertos, de Cielos Libres, eh, ¿esto implica que si en un momento dado, por ejemplo, Eh, un avión ruso o un avión eh, chino que ellos piensen que pues, están estar espiándoles le podrían perfectamente atacar Bueno, eso, eso eh, a ver, yo entiendo que este tipo de tratado que estábamos comentando de cielos abiertos eh, permitía que hubiera una serie de vuelos, pero evidentemente no que te pasearas libremente, sino que tenías que anunciar, concertar, digamos, cómo iba a ser ese vuelo de inspección. Esto mm -hmm. es igual que cuando cuando tú tienes un país en guerra y va una serie de comisión internacional, pues evidentemente se habilitan todos los permisos para que, que realicen la inspección. Entonces, no es que libremente pudiera cualquiera surcar el espacio aéreo ajeno, sino que solamente determinados vuelos concertados anunciados que se iban a dedicar a hacer ese, ese tipo claro, de, de rastreo. Claro. Entonces, en, claro. este, en este caso, en cuanto vean aparecer un avión que no se identifique, en el otro momento también igual, ¿no?, lo, hubi lo hubiesen atacado. Exacto, yo creo que hay, bueno, ya hay las políticas un poco de cada uno de los países, pero bueno, lo normal es, y lo sabemos también un poco por el fenómeno OVNI, ¿no?, eh, se mandan una serie de avisos. Desde, desde tierra para que se identifique el avión para ver en qué circunstancias oye, puede que le, le hayan fallado los equipos de vuelo y esté despistado pero bueno, para que se identifique, ver qué es lo que ocurre luego se le mandan eh, una serie de aviones interceptores y si con todo y con eso se considera que es una amenaza pues bueno, pues se, se le derriba se le termina derribando un vuelo ¿no? o sea que, que es independiente de lo que estamos comentando pero, pero con todo, ya digo, la importancia de lo que fue, que en un momento dado tú puedas abrir tus cielos Eh, para que te inspeccionen tu territorio mmm, en, en un contexto, como digo, de, de máxima confianza entre potencias. Eh, incluso, bueno, algunas pueden ser más o menos amigas, pero en el caso, por ejemplo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, evidentemente son adversarios, ¿no?, que van más allá de simplemente países eh, ¿no? eh, que, que estén ahí conviviendo. Ya, ya, un... Llama la atención, perdona, que la amistad esa que había en origen, ¿no?, que incluso... ¿Cuántas comisiones ha habido contra Trump diciendo que los rusos le habían ayudado a que se hiciera presidente? Y fíjate en que está quedando todo. Sí, sí, sí. sí Bueno, claro, la, la cuestión está en que aquí a lo mejor hay veces que lo también a lo mejor a Putin le interesaba frente a la otra candidatura, le podía interesar Trump, ¿no? Y una vez que ya Trump está allí, está en la cumbre, pues ya jugamos a otra cosa. Eh, esto yo esto de la política, ya sabéis, bueno, y por no hablar de la política nacional, ¿no? Pero son escenarios muy cambiantes. Y, claro, las alianzas, eh, prácticamente se. son muy coyunturales, son muy a corto plazo. Entonces, ¿es posible que a Putin le pudiera interesar precisamente eh, un líder como, como Trump, que tenía un determinado perfil, a la otra candidatura, o simplemente con un afán de perturbar el, el orden eh, interno que hay en Estados Unidos, y luego ya. Dependiendo de que no hubiera salido triunfando en las elecciones, veríamos eh, qué es lo que ocurre, ¿no? Pero, eh, como digo, to todo este tipo de cosas que estamos viendo demuestran que realmente el tema del ejército espacial eh, es más consistente de lo que parece, ¿no? Y que se está planteando una especie de geopolítica en el espacio, que es muy clara, que es muy clara. Y esta, ya, Mira, solamente creo que, que ahora mismo, uno de los, el único de los grandes acuerdos que ahora mismo está en vigor entre Rusia y Estados Unidos es lo que se denomina el nuevo start que fue firmado en el año 2010 por, por Barack Obama, Obama y que sí que eran un eh, también buscaba reducir un poco eh, todo lo que eran los arsenales nucleares de ambos países es un tratado de 2010 bueno pues caduca también unos pocos meses después de las elecciones presidenciales de Trump así que no está ni mucho menos claro que Trump si gana eh, lo vaya a renovar Y entonces, como digo, es una pena que se estén dinamitando todos estos mm, acuerdos, todos estos tratados y consensos que costó tanto sacrificio eh, sacar adelante. Y como en todo tiene que estar Amazon, en esto también, ¿no? Bueno, es que, claro, como decía, eh, al final vamos a la economía y ellos insisten mucho. O sea, eh, lo que está diciendo Trump y lo que están diciendo sus asesores es que todo este esfuerzo por crear este sexto ejército... Eh, eh, tiene una finalidad rápida, o sea, una finalidad muy clara, y es proteger los intereses económicos de los estadounidenses. ¿Dónde están esos intereses? Bueno, pues eh, lo, hemos, lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿no? Eh, muchas veces Estados Unidos ha aprendido geografía a, mm, haciendo guerras. Y haciendo guerras por cuestiones económicas, pero eran guerras a ras de suelo. Ahora mismo hay buena parte de la economía del mundo, está sobre nuestras cabezas. Y ahí tenemos los proyectos de Amazon, tenemos los proyectos de Elon Max, También nosotros hemos comentado en muchas ocasiones en la tertulia cómo se están lanzando periódicamente satélites. Estamos hablando de que va a poner en órbita miles de pequeños satélites para crear un gran anillo de comunicaciones Eh, eh, para dar también internet y otro tipo de, de servicios de, de alta eh, comunicación a todo el planeta eso lo están haciendo Elon max también lo está haciendo eh, Amazon y por lo tanto como decimos ahora mismo hay una buena parte del capital norteamericano que está ahí que está en el aire y entonces consideran que hay que protegerlo de amenazas entonces mmm, todo esto viene un poco como decimos a, a reforzar esa situación así que eh, yo creo que ya digo que este ejército Eh, viene para quedarse realmente y no es no es un capricho, eh, es algo bastante más sólido que en el que se están están trabajando muchas personas, como digo, está viéndose y que se trabaja de manera muy eh, multilateral, porque más allá de lo que es la anécdota de crear una bandera, de que luego se le creen canciones, signos y que se parezca más o menos a Star Trek, todo este ejercicio que estamos hablando, ¿no? Eh, diplomático, todas estas actuaciones Demuestran que realmente nos encontramos ante lo que también han, han denominado ¿no? eh, Una especie de nueva era militar Así también lo han dicho eh, también altos funcionarios de, de la administración de Trump El ejército espacial, el ejército de la NASA esta noche en el círculo secreto Con Juanjo Sánchez Oro Juanjo, gracias Muchas gracias a vosotros Mucho. Un abrazo